Vamos a hacerlo, Fernando, hablando de una figura, casi un dios, el Dalai Lama. Sí, y, y, lo que hoy hacemos es narrar un cuento, una historia, que está en uno de mis libros, La Voz del Pasado, y lo vamos a narrar en una historia para niños. Esto es textualmente el texto publicado. Manolo, es hora de acostarse. Le ordenó él a su hijo por la noche, cansada como estaba, de un día tan especialmente complicado. pero mamá? si solo son las 10 solo venga desaparece que papá y yo tenemos que cenar con el abuelo antes el abuelo tiene que contarme una de sus historias ya es muy tarde nunca es tarde intervino el abuelo para contarle una historia a mi nieto vamos a tu cuarto los langares mantenían la tradición El abuelo de la actual directora de operaciones del CNI... ...siempre le había contado antes de dormirse... ...historias de espías adaptadas a su edad... ...y ahora abuelo y nieto eran distintos... ...pertenecían a otras generaciones... ...pero seguían la costumbre heredada. «Vamos a ver qué te puedo contar hoy...» ...le dijo pensativo a su nieto de 12 años... ...cuando entró en el pequeño cuarto... ...lleno de pósters, de presentadoras de televisión... ...y comprobó que se había puesto el pijama... ...y estaba metido en la cama. «Venga abuelo, que seguro que has pensado alguna historia». Pues claro que sí, cielo, ¿cómo me iba a haber olvidado? Verás, comenzó sentándose cómodamente en una silla y cambiando la entonación. Hace 50 años, en un pueblo muy lejano llamado el Tíbet, había un chico muy joven que tenía pocos más años que tú. Había sido llamado por su dios a convertirse en el Dalai Lama, una especie de papa, pero en su religión. ¿Tan joven y ya era papa? Preguntó sorprendido el niño. Sí, la vida en el oriente es muy distinta. Tenzin, que es como se llamaba el chico, ahora una persona mayor, representaba un pequeño país, el Tíbet, que estaba controlada por la vecina China, que es inmensamente grande. Un día, los tibetanos, harto del dominio de los chinos, decidieron enfrentarse a ellos, a pesar de que eran claramente inferiores. Fue una locura, pues en poco tiempo los soldados enemigos, muy superiores en número, acabaron con la sublevación pero sabían que no ganarían del todo hasta que consiguieran tener en su poder a Tenzin el símbolo del pueblo tibetano el pequeño Manuel ya no articuló palabra las historias de su abuelo desprendían una magia que le hacían abstraerse de cualquier otra realidad ni siquiera se enteró de que su madre, como hacía siempre se había acercado a la puerta de su habitación y escuchaba en silencio la historia Tenzin estaba en su inmenso palacio cuando el ejército chino se dirigió allí para detenerle Pero los invasores se llevaron una desagradable sorpresa cuando descubrieron que 50.000 tibetanos se habían reunido alrededor del palacio para evitar, si era necesario entregando sus vidas, que sus enemigos se llevaran al chico que simbolizaba todos sus sueños de libertad. Los jefes militares chinos no tardaron en percatarse de que para detener a Tenzin tendrían que matar a cada uno de sus 50.000 seguidores, por lo que optaron por enviarle un mensaje al Dalai Lama. Le escribieron que si no se entregaba voluntariamente, bombardearían el palacio y matarían a todos los que intentaban protegerle. Incluso le señalaron que, si de verdad amaba a su pueblo, debería rendirse para evitar que se derramara su sangre. El pequeño Tenzin se hizo un lío. Si se entregaba, se desmoronaría la causa tibetana que había jurado defender, y si no lo hacía, morirían miles de sus súbditos por su causa. ¿Sabes lo que hizo? su nieto ni abrió la boca estaba tumbado de lado en la cama absorto con el relato y se limitó a mover la cabeza en gesto de negación pues buscó consejo en un oráculo que era un monje que respondía a sus preguntas transmitiéndole lo que opinaba su dios desde pequeñito cuando Tenzin tenía dudas sobre lo que debía hacer y era bastantes veces como te puedes imaginar le preguntaba al oráculo y éste le guiaba por el buen camino esta vez hizo lo mismo y le interrogó sobre si debía quedarse o irse. El oráculo le contestó, «¡Vete, vete!». Seguidamente, escribió en una hoja todos los detalles que debía cumplir para escapar si que sus enemigos le pillaran. El Dalai Lama hizo caso al oráculo y al día siguiente, conforme al consejo de su dios, huyó del cerco de los militares chinos y abandonó el país. Tuvieron que pasar muchos años para que Tenzin se enterara de lo que realmente había sucedido. Y es que un espía de un país enemigo había hablado con el monje que hacía de oráculo y le había convencido de que el Dalai Lama debía huir y le había mostrado el camino para hacerlo. Esta gente fue el que le ayudó a salir del país. Si no lo hubiera convencido de esa forma, con el oráculo haciéndole creer que era voluntad divina, Tenzin habría muerto o estaría todavía en la cárcel. «Ahora, Manuel, a dormir». dio un pues a su nieto y salió del cuarto. Su hija seguía en el pasillo, esperándole. «Creo que si los directivos de la CIA te hubieran escuchado contarle a mi hijo cómo sacaron al Dalai Lama de China, te encargarían que reescribieras toda su historia». «El espionaje es algo importante para que el mundo funcione», dijo su padre. «Y no siempre la gente miente y traiciona para conseguir objetivos negativos». «Eso es verdad». Pero te recuerdo que para sobrevivir... ...los tibetanos tuvieron que ponerse en manos de la CIA... ...que les entregó armas y, or y organizó la resistencia... ...porque los chinos eran enemigos de los yanquis. Eso no es lo importante, hija. La historia tiene su valor en que el espionaje... ...muchas veces busca formas originales para solucionar los conflictos... ...y en que los más débiles no sobrevivirían mucho sin su ayuda. Aunque me temo que eso era antes... Ahora los servicios estáis más preocupados por evitar problemas que puedan suponer líos a los políticos que os mandan. ¡No empecemos! Vamos a escenar que nos espera la Daniel. El Dalai Lama hacía la una historia apasionante que nos ha contado aquí en tirar de la Manta Ferran Torrada. Muchas gracias. Bueno, hasta el sábado. Nos vemos. Un abrazo fuerte.